La Glorieta, con Rosmar Alonso. Saludos, son las nueve en punto de la mañana, tenemos 18 grados y medio de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de hoy, jueves 8 de octubre. Estamos ya a las puertas de un largo fin de semana gracias a esas dos festividades, el 9 de octubre, mañana y el 12, el Día del Pilar. Para el 9 de octubre, el Ayuntamiento ha organizado ese acto institucional donde van a entregar las distinciones del RANDOR a Tudy Perroff y el Defensora de la Escuela Pública en la Lengua Valenciana. Y se entregarán además las medallas de plata del bimilenario y al entrenador Pacheta para hacer realidad, por hacer realidad ese sueño de los aficionados de ver al Elche en Primera División. Y a las guerreras del Club Alumano Femenino por poner en valor a la mujer en el deporte. También se entregará a la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández por recuperar la memoria colectiva, al Centro de Transfusiones de Sangre, a la fundadora de Amnistía Internacional en Elche, María Dolores Bubuart, y al bar Villalobos por ser un punto de encuentro social durante más de un siglo. El acto institucional del Ayuntamiento lo vamos a retransmitir en directo mañana viernes a partir de las 12 del mediodía. Y hoy, jueves, además, en Valencia, el alcalde asiste al acto que se va a celebrar en la ciudad de Les Arts... ...en homenaje a las víctimas del COVID. Un monumento con tierra de 33 comarcas valencianas va a recordar a las personas que han perdido la vida por esta pandemia. La arena del yacimiento La Alcudia, donde fue hallada Nuestra Dama del Che, representa a esta comarca, la del Baix Vinalopó. En el acto de hoy, además, la Generalitat va a reconocer la labor... ...de las personas que trabajan para combatir esta pandemia... ...que vuelve a dejar en el Che otro brote con tres casos... ...en el ámbito educativo. A pesar de registrar dos días consecutivos focos en los centros escolares... ...las cifras demuestran que más del 60% de los casos detectados... ...en toda la Comunidad Valenciana tienen su origen en las relaciones sociales... ...y que el 80% de los mismos tienen muy pocos contagios. Aunque la tasa de incidencia en Elche y la ocupación de las urbis... ...no preocupa de momento... Siempre se pide mucha responsabilidad individual y precaución para que sigamos como hasta ahora y los contagios no se disparen. Hoy, además, 8 de octubre, es el Día Mundial de la Visión y queremos saber cuál es el impacto que el COVID está teniendo en nuestro sistema de salud y en el preocupante abandono que se están realizando de los tratamientos oftalmológicos. En unos minutos hablaremos con el doctor Soler de esta cuestión. También tenemos previsto entrevistar a la arquitecta lizitana Marian Cáliz, que va a emprender la Vuelta a España en barco, a los repartidores de las plataformas online, que van a la huelga, y a la portavoz de Compromís, Esther Díez, con el fin de cerrar esa ronda de entrevistas a los portavoces políticos, que comenzamos tras el pleno ordinario de septiembre. Y no olviden que hoy es jueves y hay Rincón Gastronómico con Manoli Gilader. Comenzamos pues aquí, La Glorieta en el 101.4, con la música preparada para este jueves, la de los grandes y geniales Beatles, Penny Lane.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 Just a month. 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta ...con Rosmar Alonso. Pasan seis minutos de las nueve de la mañana... ...tenemos casi 19 grados de temperatura... ...y lo hemos dicho, hoy 8 de octubre... ...es el Día Mundial de la Visión... ...y hay algunos estudios que ya indican... ...que el 80% de la población valenciana... ...padece algún defecto visual... ...las patologías más frecuentes... ...en España son la presbicia... ...seguido de la miopía, astigmatismo... ...o la hiperneotropía. ...con estas cifras nos gustaría saber... ...qué impacto está teniendo... ...la pandemia del COVID... sobre ...sobre nuestro sistema de salud y el posible abandono que pueda darse de los tratamientos oftalmológicos. Y para hablar de este asunto tenemos con nosotros al doctor Fernando Soler... ...quien también es director del congreso oftalmológico del CHE FACO. El CHE, muy buenos días, Fernando. Eh, muy buenos días. Muy apropiada la entrada musical porque Penny Lane en el día de la visión dice... ...Mis ojos... O sea, eh, muy, muy, muy apropiado. O sea, es un ese... forofo de los Beatles, ¿no? Creció sí. con bueno, los Beatles. Sí, es, que, es que crecí con los Beatles. Mi hermano mayor era el, el fan número uno, pero yo me acuerdo siendo un crío, si lo vi, yeah, yeah, yeah y todos los chistes que había con el yey-ye, ye. <risa> en fin, es lo, vamos, que lo, los Beatles los he vivido desde mi, ma, mi más tierna infancia. Pues no sé si eso, es... eso le produjo quizá la vocación de cuidar de los ojos de los demás. No, bueno, no la, la cosa no va por ahí, porque los Beatles, admirado. hay un comentario de los Beatles de la, la producción de, tan exitosa y tan buena de Lennon y McCartney, que eh, eh hubo un, un crítico clásico que decía la producción es tan buena y es es comparable a la producción que tuvo Franz Schubert con los líderes canciones y tal pero es, es incomparable el número de éxitos que tuvieron los Beatles frente a Franz Schubert. Bueno estos es... Suena un poco un poco raro, pero vamos, pues, pero es una realidad. No, no, y es una comparación muy apropiada, porque de Schubert todavía estamos viendo que salen espectáculos bellísimos, precisamente sí, sí, dejó sí. una música que los sí. Beatles también la han dejado y se han inspirado sí, muchísimos artistas. Efectivamente, efectivamente. Bien, pues no es su caso, no fue la inspiración, porque <risa> no. usted no es artista, es octamólogo. Eh, eh, eh, no, <risa> yo soy art artista de los ojos, de otra manera. Todos... Todos somos un poco artistas, todos los eh, una presentadora de radio o de televisión como es tu caso es un artista también saber eh presentar las cosas, llegar darle el toque, el punto. El arte el arte nos envuelve a todos a todos aquellos que queremos hacer las cosas bien y ir perfeccionando nuestro trabajo día a día. John Lennon acuñó esa frase, ¿no? Amor por el arte. Eh, el pero amor por el arte. pero no, vamos, no vamos a hablar de no, los Beatles, no, no vamos a, vamos a, la vamos la a hablar visión, del a 8 de octubre, de la visión, porque sí. eh, ¿qué está pasando con la pandemia? Sí. ¿Qué cree, ¿Usted lo está viendo? ¿Realmente los sí. ciudadanos, los ilicitanos, estamos abandonando los tratamientos oftalmológicos? Eh, sí, bueno, vamos a antes de nada, Es decir que la Organización Mundial de la Salud, el segundo jueves de octubre, celebra siempre el Día Mundial de la Visión. Es el motivo de que tengamos esta entrevista. Sí, vamos a ver, con el tema del COVID hay dos, dos perspectivas diferentes. Una es los problemas oculares que produce el COVID y otra es los problemas oculares eh, derivados de la pandemia de COVID, que son diferentes. Eh, voy a ir a la segunda parte, problemas oculares derivados del COVID. Pues sí, hay muchísimas eh, personas que se han, visto, han visto limitado su acceso a la, su atención eh, primaria visual y primaria general, lo cual ha generado pues, eh, problemas muy serios. Hace unos días se comentaba en la prensa nacional el caso de una burgalesa, con un cáncer que no fue atendida adecuadamente por, en fin, por los problemas de, de asistenciales generados por el COVID. A nivel de ojos, hemos visto que eh, la gente ha tenido miedo de ir a sus controles a los hospitales y hay y digamos, incumplimiento en tratamientos largos, como son los tratamientos para controlar la tensión de la vista o los tratamientos medi mediante inyecciones intravítreas para controlar la degeneración macular. Eso pues eh, hay muchísimos casos que pues ha empeorado la evolución y el pronóstico. Afortunadamente no es la inmensa mayoría. Pero sí es cierto que el COVID ha puesto una serie de barreras, unas reales y otras también psicológicas por parte de nuestros pacientes para asistir a en, en la red pública a su asistencia eh, ordinaria. Y ha habido mucha gente que no quería acercarse al hospital o al centro de salud por por miedo por miedo, y otros que querían acercarse pues se lo, han, se lo han limitado y eso ha producido pues que en muchísimos casos, con lo, lo que comentábamos anteriormente, abandonos de tratamientos o, o mal cumplimiento de los tratamientos y eso pues empeora cuadros crónicos que deben de estar controlados. Para que la gente lo entienda, es como eh, todo el mundo sabe que la diabetes se trata o con pastillas o con insulina y es un tratamiento crónico de por vida. Si esa persona por lo que sea no acude a sus controles o, eh, por la razón X, no acude a sus controles va y hace un mal tratamiento, pues su diabetes se descontrolará y empeorará. A nivel ocular pasa exactamente lo mismo. Esto es lo que está pasando de los problemas derivados por la pandemia, pero la pandemia también afecta, esta, ¿este virus también está afectando a las patologías oculares? Sí, sí, sí, cierto. Este virus eh, eh, es muy, muy, muy, muy listo por, por no llamarle borde, porque mmm, tiene múltiples manifestaciones y, y realmente desconocemos muchas, muchas de ellas. Y a nivel ocular se le ha visto, eh, por ejemplo, produciendo conjuntivitis. De hecho, eh, determinadas conjuntivitis agudas en este momento. Eh, aparte de ponerle el tratamiento, es una PCR porque es una forma de presentación de, del virus. Se han visto alteraciones a nivel de la retina, eh, en retinitis por, por, el, por el virus en el nervio óptico, eh, pero insisto es que tiene muchas formas de manifestarse y, y presentarse. Y entonces, pues claro, eh, de, despista y no, no estamos aún familiarizados con todas las patologías que puede producir el, el virus. Eh, de hecho, eh, a veces, bueno, no es lo, lo más significado, pero ha habido muchísimos casos que la primera manifestación del virus ha sido un problema ocular. Pero por lo que está diciendo, está la conjuntivitis aguda y la retinitis. De momento, estas sí, esas son, son las, las más, más frecuentes. Son las dos más conocidas, pero me, en estos momentos hay un sentir de que cuadros raros que te acuden a consulta. Eh, empiezas a pensar si es una infección por coronavirus, raro, o a sea, cualquier nivel de los, de los ojos a veces, pues empiezas a pensar si podría ser una alteración por, eh, por coronavirus, porque insisto, las formas de ataque del virus son muy, muy, muy variadas y, a todo, y afecta a, bueno, pues a todo el organismo de diferentes maneras. Eh, qué importante es saber más sobre este virus, a pesar de que pasan los meses y que toda la comunidad científica está volcada en investigarlo. Siempre, siempre sorprende. Eh, pero con o sin virus, eh, también sí. los estudios indican que los españoles, los ilicitanos, somos reticentes a la hora de acudir a nuestras revisiones. ¿Qué, ¿A qué nos enfrentamos si los ilicitanos no, no, no se someten a una revisión anual cuando se cumple cierta edad? Eh, bueno, eh, eh, las revisiones oculares a partir de los 45 o 50 años que es cuando empiezan los problemas de visión de cerca y es cuando se detectan, por ejemplo, todos los problemas de tensión ocular o, o en un simple estudio de fondo de ojo se detectan eh, diabetes y cosas pues eh, eh, dejarlo de lado pues es, es, un, es un lujo. Pero eh, eh, debemos entender también que en el momento este actual Pues que la gente sea reticente a, a, a salir de casas, a, a, a ir a centros en los, en, en donde, como el hospital, los centros de salud, donde pudiera pensar que va a haber un acúmulo ambiental de coronavirus y sería más fácil eh, contagiarse. Hay que tener en cuenta que la patología ocular mayor se da en personas de tercera edad, entonces, eh, más sensibles y más susceptibles, eh, y desgraciadamente así se ha demostrado, en, sobre todo en la primera oleada, eh, más sensibles a tener problemas eh, por el coronavirus. Eh, entonces, bueno, es lógico que se queden retraídos, no se muevan, pero les animamos también a que hay otras alternativas, aparte de lo que es la sanidad pública, pues para poderse hacer eh, sus controles. Qué mayor problema, porque eh, la gente no se acuerda que un ojo cuesta un ojo de la cara. Eh, para terminar, porque no tenemos más tiempo, porque usted sí. ha convocado a los medios de comunicación pre precisamente para hablar de estos asuntos sí. hoy, eh, por los ojos también se puede infectar eh, el virus, que creo que esto es lo que más miedo produce, ¿no? a, a sí. someterse a esas revisiones oftalmológicas. ¿Usted recomendaría eh, gafas, al igual que mascarillas, la utilización de gafas? Eh, bueno, no, cuando empezó la pandemia re eh, sacamos una serie de de consejos, uno de ellos era eh, las gafas eh, para ir por la calle, bueno, yo, yo llevo de sol, pero bueno, pero es que llevo unas de sol, hacen cierto efecto pantalla y, y última, esta semana está muy en boga si la transmisión del virus es principalmente aérea, por los aerosoles, partículas en suspensión y esto, y entonces, bueno, pues si llevas, eh, el, el ojo es una en, en la superficie del ojo es lo que llamamos eh, una mucosa entonces absorbe muchas partículas muchas cosas eh, si llevas unas gafas de, aunque sean de sol bueno pues es una es una pantalla eh, que dificulta pues que ese aerosol esas esos virus en suspensión pudieran contactar con, con el ojo eh, eh, no está de más no está de más el problema el, el otro problema es que las gafas se empañan y entonces pues dificultan un poquito y hay que poner la mascarilla en un equilibrio justo entre lo que es cubrir nariz y boca y que no empañe la, las gafas. Eh, pues no hay más tiempo y, y lo lamentamos porque me gustaría hablar de FACO eh, y sobre todo de su artículo en el diario Información que ha traído muchas reacciones porque ha sido una muy vez. crítico con la decisión del equipo de gobierno de ubicar el centro de congresos en, en Carrus y no ampliar eh, bueno, el actual. Eh, nos daría para otra entrevista, pero apunto nada más que una cosa. Eh, no es exactamente eh, crítica al proyecto del ayuntamiento, que se puede interpretar como tal, sino es una sugerencia de emplazamientos eh, mejores, eh, en un coste... Eh, vamos a ver, con lo, que hay presu con lo que se supone que es más presupuestado daría para la ampliación del centro de congresos y para en el solar de Highton eh, construir ese centro cívico y social que el barrio de Carrús y el eje de la avenida Novelda necesitan. No olvidemos que la instalación en Highton de un centro de congresos es un perjuicio notable para el barrio de Carrus y el, y, y el eje de la avenida Novelda. ¿Y por qué? Pues porque no va a cumplir como centro cívico y social, va a limitar ya ese espacio y entonces se van a, eh, los, los, los carrusinos van a perder. Esa eh, oportunidad de opción que tienen. Simplemente la, la ampliación del centro de congresos, que es viable, es fenomenal, pero yo la veo la mejor solución y la más económica, liberaría el, el solar de Highton para poder poner allí el centro cívico y social que necesita esa barriada. Por tanto, creo que la, eh, la idea del alcalde perjudica a, a quienes quiere beneficiar. Y por otra parte, y finalmente, el centro de congreso, su ampliación, eh, si se quiere revitalizar eh, el, el, el Carrus y, y Avenida Novelda, El centro, también, el centro histórico y comercial también necesita una rehabilitación y ese podría ser un motor adecuado. Pues es la opinión de alguien que lleva décadas celebrando un congreso con millares de participantes cada año aquí en Elche, Faco Elche. Gracias, doctor Soler. Sí. A vosotros, por favor. 101.4 Tele Elche Radio Marca.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 Hoy es el Día Mundial de la Visión y el próximo 19 de octubre se va a conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y hay un proyecto denominado Retrope Vida 2020, Vuelta a España, que tiene como objetivo dar visibilidad a esta enfermedad y a la importancia de practicar el deporte como parte de su recuperación. Por primera vez y debido a la situación de pandemia, esa vuelta en barco se va a realizar por España. Se va a circunvalar la península y en esta edición, la sexta, participa una ilícita. La arquitecta Marian Cali, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Marian. Hola, buenos días, Rosmarie. ¿Qué tal? El, el lunes 12 de octubre comienza su aventura y lo va a hacer desde donde está en estos momentos. Creo que la estamos entrevistando eh, cuando está ya en Bilbao, como me dijo ayer. Pero antes que nada, antes que nada, Marian, primero, ¿cómo ha llegado a embarcarse en esta aventura y por qué? Bueno, pues eh, a mí hace cinco años que me diagnosticaron un cáncer de mama y, bueno, pues después de, la, de todos los tratamientos y de la recuperación, eh, siempre he estado con un, con un, rum, rumiando el tema de no haber compartido mi, mi experiencia, que después de cinco años he visto que ha sido muy positiva, que he aprendido mucho, que, que bueno, pues que me han cambiado muchos valores en la vida y bueno, de repente eh, me pasó por delante la oportunidad, me enteré de este reto y dije, bueno, pues es que esta es la pieza que, faltaba, que me faltaba a mí para completar este ciclo y además con una visibilidad y, un, y una repercusión mediática muy alta entonces, eh, bueno, pues eh, poco a poco he ido pasando todas las, las pruebas de selección y a día de hoy estoy aquí ahora mismo en Bilbao ya casi a punto de embarcar. O sea que, por lo que dices, es una de las elegidas. No todo el mundo que supera un cáncer de mamá puede embarcarse en este reto de Pelayo Vida 2020. Bueno, todo el mundo puede, todo el mundo tiene oportunidad. Lo que pasa es que, desgraciadamente, hay cinco plazas y bueno, pues, eh, eh, van haciendo selección y, al final, eh, cualquiera de las, que, de las que hemos estado de mis compañeras con las que hemos estado entrenando y tal, podrían estar aquí, pero bueno, como repito, desgraciadamente solo hay cinco plazas porque han tenido que, que seleccionar ¿no? pues diferentes perfiles. También ellos buscan eh, que haya diferentes tipos de mujeres para que cualquier mujer se sienta, se pueda sentir identificada. No somos eh, mujeres todas súper deportistas, ni mucho menos, o sea, bueno, hacemos deporte, obviamente estamos aquí por el deporte, pero que, que, que no, son, no somos deportistas de élite, ¿vale? O sea, hay gente, hay compañeras que, que han empezado a hacer deporte cuando le han diagnosticado cáncer. En mi caso también fue, yo, yo, yo sí que he practicado deporte durante toda mi vida, pero tuve un parón ahí de, de seis años, siete años, que, bueno, pues que me abandoné con todo el tema de la maternidad y todo esto, la crisis, en fin, un poco una época un poco oscura. Y cuando me diagnosticaron el cáncer dije, si sí, es que esto no, es que esto no, esto no me puede volver a pasar. Y, me, y retomé el deporte hace cinco años hasta el día de hoy, que bueno para mí es una pieza fundamental en, en mi vida. Y además ustedes eh, sirven esas cinco mujeres por lo que ha dicho sus compañeras eh, sirven de ejemplo para el resto de mujeres eh, sirven de ejemplo de que el cáncer de mama se supera y, y es lo que y, y se puede afrontar más retos aparte de, de esta enfermedad. Efectivamente, o sea, al final después de haber pasado por un trance como puede ser eh, eh, la enfermedad del cáncer. Eh, vamos, no solo es que te recuperas, sino que encima te ves lo suficientemente fuerte, tanto física como psíquicamente, para afrontar más retos, porque al final los retos siempre nos dejan, nos dejan una lectura positiva. Entonces, bueno, esto a nivel personal, por supuesto, que va a ser un aprendizaje para mí, y compartir esta experiencia con otras cinco eh, mujeres, con las que empatizo... Eh, muchísimo por, por la experiencia que hemos pasado y bueno pues eh, la satisfacción que también nos da el, el poder compartir y, y, y, y difundir la noticia de animar a, a todas las mujeres que estáis pasando ahora mismo por un cáncer o que la hayáis pasado que desde luego el, eh, la vida sigue y, y la vida sigue de una manera incluso más intensa más más bonita más más valiosa no entonces eh, Así es la experiencia. Pues este reto comienza el lunes, 12 de octubre, es cuando salís de Bilbao. Pero, ¿cómo se hace? Porque supongo que las cinco tendréis conocimientos de vela. ¿Es un barco a motor? ¿Es un velero? ¿Cómo, cómo vais a emprender esta aventura? Pues mira, te cuento. Eh, para que te hagas una idea, donde en febrero nos presentamos a, a, a este reto, el reto Pela Llovida consistía en, en ir a Jordania. Y era el deporte de bicicleta y de escalada, con el cual, bueno, pues bicicleta todas más o menos, teníamos alguna, vamos, teníamos oh. alguna experiencia. ¿Qué pasa? Que debido a la pandemia eh, han te ha tenido que cambiar totalmente la, la, vamos, la ruta, porque era inviable el a el Jordania. Entonces, otro reto ha supuesto el cambiar el destino y el único posible y más seguro para todas era eh, confirmarnos en un velero y circumbará la península eh, eh, la península ibérica entonces de repente en mayo nos enteramos que esto iba a ser el nuevo destino y de repente cambia el chip y dicen bueno, la que quiera subirse al barco que lo diga y la que no pues puede retirarse pero que sepáis que ahora hay que ponerse eh, las pilas con las nociones de vela ninguna de las que estamos aquí excepto una compañera que, que, que ha navegado toda la vida, las demás hemos empezado a navegar desde el mes de mayo Y bueno pues aprender un idioma diferente porque en el barco hay una nomenclatura que es vamos que no la hemos ido en la vida y yo había navegado porque bueno pues por, pues estar en Santa Pola veraneando, habían, había navegado pero en, en barcos de motor o en algún velero pero iba de veraneante de dominguera total, o sea no tenía nociones de vela. Y hemos estado todo el verano eh formándonos para poder eh hacer las pruebas de selección que fueron a finales de agosto Y bueno, ahora vamos a, vamos a embarcarnos en un velero que no tiene nada que ver, que hemos que enfrentar este verano. Ni vela ligera ni un crucero de paseo normal y corriente. Estamos hablando de un Fórmula 1 de la vela. Un Volvo 70 de la Volvo Sean rey que es una prueba, una regata extrema. Y bueno, pues es una, es un reto, es un reto, es otro reto más, ¿no? Esto es el reto, el reto, el reto, y más con el COVID todavía. Entonces, bueno, pues va a ser muy complicado. No, eh, lo está haciendo porque que no tengan nociones de él, a tener que, es prácticamente, se han tenido que examinar para conseguir el, el, el patrón de embarcación de recreo. A ver, no, porque el barco hay, o sea, en la tripulación hay cuatro navegantes que son profesionales, eh, los cuales nos van a, vamos, nos van a llevar todas las directrices, ¿no? Nosotros vamos a estar allí, en vez de, de, eh, pues, las velas, llevando el timón, eh, cuando la situación nos lo permita o el tiempo. Entonces, bueno, eh, digamos que no hemos tenido que examinarnos ni sacarnos el PER. Sí que hemos estudiado el PER porque al final todas las nociones son bienvenidas en un barco y tenemos las nociones más básicas para poder, eh, pues, pues para no correr riesgos, ¿no? Porque cuando llevas un timón y te dicen orfar o caer, tenemos que saber lo que significa eso y tener el concepto en la cabeza además es lo contrario. Y bueno, pues... Eh, Estamos, eh, yo creo que, que vamos, que va a ser una experiencia maravillosa y, independientemente y, y, del tiempo que haga, eh, lo, vamos a, lo vamos a sacar el proyecto hacia adelante. Es maravillosa y segura, por lo que ha comentado, porque ya esos cuatro tripulantes aseguran la navegación profesional. Marian, claro, claro. ¿y, y ¿qué, paradas, qué paradas les esperan a ustedes? Pues eh, salimos, de, salimos de Bilbao 12, y llegaremos a Cádiz eh, el día 17. Luego de Cádiz eh, vamos a Málaga, el día 19 llegaremos a Málaga, que es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Y allí nos vamos, a, haremos una paradita corta en Cartagena, luego Valencia que estaremos el día 22 y el día 24 tenemos que llegar a, a Barcelona entonces eh, aquí lo interesante es cumplir con esas metas no vamos de regata no tenemos que competir con, con nadie, nadie además que con nosotros mismos y con el tiempo que nos que nos que que bueno pues que que, nos uh -huh. que, que espero que, que os esperen. acompañe que os acompañe espero el tiempo. que os acompañe Sí, sí. sí, sí, sí, eh, sí estaremos sí, sí. pendientes. Le tendremos que preguntar a Vicente Bordonado cómo va las, el mar de fondo eh, en la ruta de nuestra arquitecta ilicitana. Marian Caliz, no hay tiempo para más, pero supongo que Elche está representada en esa aventura de Reto y llovida. Sí, sí. Yo llevo a todo, a todo Elche mi corazón y, y es un orgullo. Eh, llevo la bandera de, de que me entregó el alcalde en el ayuntamiento. Y bueno, pues para mí es un, es un orgullo. También tenemos dos empresas ilicitanas que están patrocinando eh, la ropa y el calzado de, bueno, de la ropa institucional, que son eh, Polo Club y Hof, a los cuales estoy muy agradecida porque además son amigos personales y, y bueno, pues me hace, eh, todo esto me hace más ilusión todavía, más orgullo, llevar en ese barco tantas representaciones y tan, ¿La bandera dónde se coloca? a babos, estuvo pues no lo sé porque nunca porque esto es la primera vez pero todas claro, llevamos una bandera de nuestras comunidades o de nuestros municipios y yo creo que cuando lleguemos a puerto a lo mejor en cada comunidad pues sacaremos nuestra nuestra bandera no y bueno yo el hecho de llevarlo junto a mí ya para mí es es muy significativo voy a llevar a elche por toda la península Pues Marian Cáliz, eh, arquitecta ilicitana y una mujer que superó el cáncer de mama, se encuentra ahora abordando a punto de iniciar el próximo 12 de octubre esta aventura. Toda la suerte del mundo. Muchas gracias, muchas gracias Rosemary. Un saludo a todo elche. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Y seguimos en La Glorieta, son las 9 y 36 minutos, contándoles más asuntos. Esta misma tarde a las 6 en la Plaza de las Aparadoras en Carrús, los repartidores de las plataformas online han convocado una concentración de protesta para apoyar el paro internacional que se ha fijado para este jueves 8 de octubre. El objetivo es reclamar unas condiciones dignas, más dignas, para un sector muy precarizado, como es el de los riders. Así es como se llaman. Un paro que se suma a los tres anteriores que se han convocado en abril, mayo y julio en 12 países del mundo. Pues bien, para saber qué hay detrás de este sector tenemos a uno de esos repartidores e integrantes del colectivo Riders por sus derechos, él es Alzo, Denis Also. Muy buenos días, Denis. Hola, buenos días. ¿Nos puedes decir por qué protestan ustedes? Eh, protestamos a nivel internacional. Eh, por. O sea, perdona que que va a ser volumen de, de alta voz. Eh, pero estamos a nivel, a nivel internacional eh, para conseguir derechos eh, laborales, porque a nivel mundial eh, es, somos precarios en todos los países y a nivel Estado español es para que nos dejen de, de, de reconocer como fases autónomas eh, eh, y reconozcan nuestra laboralidad. Eh, eh, pre, eh, a nivel nacional, ¿en, ¿en qué situación se encuentra después del, del fallo del Tribunal Supremo, que en esa reciente sentencia eh, para los repartidos de Globo, eh, ¿en qué situación? ¿Se ha zanjado ese debate jurídico respecto a si son o no falsos autónomos? Eh, a nivel judicial, sí, sobre, sobre todo respecto a Globo, porque hasta Globo es que ya, ya no queda con esa actuación. Ahora lo que tienen que hacer la, la, las instituciones es transformar ese fallo judicial en, en legislación o sea que a nivel, a nivel judicial sí pues sin embargo claro eh, a nivel judicial es como lo de como lo de los funcionarios que salió de la Unión Europea hace pocos años que todavía tiene que haber una ley que lo que lo que lo seque a ver a ver vamos a ver que le entienda no no se le entiende muy bien Denis vamos a ver eh... Ustedes, en estos momentos, los repartidores de esas compañías que están en la plataforma, que venden por online, ¿en qué situación legal se encuentran? ¿Qué contratos son los que firman, usted concretamente? Eh, no, no llegamos a firmar contratos con la empresa. Eh, entramos en, en, en, la, en la empresa en el régimen, en el régimen de autónomos Y firmamos el contrato con la administración de, de autónomo, de, como si fuéramos nosotros, nosotros mismos empresas, dentro de eh, mercantiles contratadas por, por, las, por las plataformas. Entonces, eh, los contratos que tenemos son mercantiles, son de tipo de una empresa contratando a otra. O sea que ustedes son autónomos y pagan sí. todos los impuestos que pagan los autónomos. Y ustedes dicen que no, que eso es inviable. Porque. Que... Claro. Claro, somos, que so somos, se supone que somos autónomos, pero claro, un autónomo controla al final los detalles de su negocio, controla, como sea, autónomo tiene un local que puede abrir o cerrar, tiene, si tiene página web la controla él. ¿eh? Nosotros, sin embargo, hay una aplicación que no controlamos y que en muchos casos ni siquiera podemos elegir nuestro horario. O sea, en el caso de Globo, por ejemplo, eh, la, la polaridad es total, o sea, no, nos imponen el horario, nos imponen el, la tarifa, nos imponen absolutamente todo, de, desde lo que vamos a trabajar hasta lo que vamos a cobrar. Entonces, en el caso de Globo, es que no hay, eh, ninguna, o sea, no, no hay ningún evento de, de, de autonomismo para considerarnos autónomos. ¿Y en Elche qué compañías, cuántos, cuántos forman? Porque ustedes han convocado eh, precisamente una concentración de apoyo a ese paro internacional de este 8 de octubre. ¿Cuántas en, ¿Cuántos repartidores hay en Elche y, cuan, y a quién, a qué compañías son las que están trabajando? ¿Hay, hay cada vez más? Eh, sí, o sea, hay o sea, cada vez más, ¿vale? El dato que te voy a dar, que, o sea, te, te voy a dar un dato, pero pero no es, no, no, o sea, no es nada ajustado, o sea, eh, entre que las compañías son muy opacas respecto a, a, a, a los que se van dando de, de alta en la seguridad social y con, tu, con, y con su compañía y todo eso, eh, también también que existe gente pues que o, o no tiene papeles o que no está regularizada o eh, que, que no puede... A darse de alta como autónomo, que alquila cuentas a otra gente, entonces eh, en, en el se la, la estimación está entre 200 y 300, porque es una estimación al final. Pero eh, habría que añadirle mucho más. Habría que añadirle... O sea, podríamos estar hablando en torno a los al doble seguramente o más. O sea, es muy difícil darte una cifra exacta, pero... Eh, eh, pe, pe, pero eso, o sea, el, la estimación está entre unos 200 300 talleres. Y es un sector que, por lo que vemos, eh, está creciendo, porque cada vez la venta online se está imponiendo, incluso en las multinacionales. Pero el problema está en las empresas que ahora optan por la venta online para vosotros o en las plataformas digitales en esas empresas que se han hecho eh, potentes con, eh, utilizando esas plataformas digitales? En realidad, en el, en el régimen laboral, del, porque, a ver, en realidad la, a ver, la digitalización es una cosa que, que, que nos supera un poco como, como sociedad. De hecho, o sea, estamos viendo muchos problemas fuera de lo que es la laboralidad relacionados con, con el entorno digital. El entorno digital es algo, es algo todavía por dominar. y eh, sobre todo es por el régimen de controlación porque eh, se, o sea, si, al final si tienes los mismos derechos para una empresa que no, que no esté digitalizada, que para una empresa que esté digitalizada eh, eh, no, no hay problema, pero claro, el problema empieza, eh, o sea, el problema empieza cuando el, se empieza a retirar el estado de lo digital y se empieza a regular de forma privada, eh, o sea, se, empieza, se, se, se, se, se empiezan a crear eh, modelos de trabajo al margen de, de lo que vendría siendo el Estatuto de los Trabajadores y todo esto. Entonces, eh, cuando el Internet hace una opa hostil, en ese sentido, al, a la administración pública, eh, el, claro, el problema es de falta de legislación. El problema es ese, falta de regulación del, del entorno digital uh -huh. en, en caso lo que toca al trabajo. También hay, claro. estamos, estamos viendo que en la escuela está pasando lo mismo, o con los menores que acceden a Internet y dan sus datos y cosas así pues aquí, aquí sería con lo mismo pero con el tema de los trabajadores, claro ustedes están sufriendo unos modelos de trabajo que se están creando al margen de la ley por lo que ha explicado, Desde claro su... claro, totalmente o sea ¿Y... gastando de los modelos que antiguos para para trabajadores autónomos, claro. Vale, pues esos modelos de trabajo, supongo que por eso ustedes salen a la calle hoy, en Elche, en la Plaza de las Aporadoras, y por eso sus compañeros en otros países extranjeros convocan paros internacionales a lo largo de todo este año 2020. Porque, ¿qué hay detrás de esos modelos de trabajo? ¿Qué hay? ¿Hay sanciones? ¿Hay explotación? Y... Sí, sí, hay, a ver, hay... Eh... Hay, hay una especie de imagen idealizada de ese, de ese que es como no es un trabajo es un hobby o sea es lo que lo que se suele decir por eso no, no, nuestra principal consigna es no es un hobby es un trabajo es relación laboral porque en realidad eh, o sea lo que, que lo que eh, como sí que en algunas en, en algunos casos concretos eh, pueden elegir sus horarios etcétera eh, se intenta ir por ahí Cuando en realidad, pues eso no tenemos derecho a baja, no tenemos derecho a vacaciones, no tenemos derecho. Bueno, no, o sea, tenemos las mismas obligaciones que un empresario, pero con menos derechos que un trabajador. Claro, y por eso se está empezando a legislar. Y supongo que ustedes, como trabajadores, como parte implicada, quieren estar en todas las negociaciones internacionales que se están llevando a cabo para legislar ese, ese convenio de los trabajadores, ese convenio de los autónomos que son ustedes. Sí, sí, sí. En, claro, en este sentido nosotros lo que queremos es dejar de ser, o sea, que, que dejar de ser autónomos y que para en nuestro trabajo, eh, o sea, solo se pueda, o sea, exista, ex, exista un un régimen por cuenta eh, por cuenta ajena, que es lo que lo que a, a, ahora mismo no no existe. Uh -huh. Y Denis, ustedes también han sido los riders, los repartidores, han sido muy críticos con las plataformas de reparto las han llegado incluso a calificar de trama delictiva ¿por qué una trama organizada a nivel internacional? Ah eh, a ver porque sí una trama eh, o sea no sé exactamente a, a, a, a en qué en qué sentido te estás refiriendo pero eh, sí que a nivel internacional eh, ellos buscan siempre el, los, los, los lugares con Donde más difícil sea el acceso al Estado, o sea, en Latinoamérica, por ejemplo, eh, están obligándoles a, por, por, por encima de las leyes, a, a superar las velocidades, a, a superar la velocidad que establece que, en, la, en la que puedes ir en moto o en bicicleta. Y, o sea, por ejemplo, han habido muertes de repartidores en, en todo el mundo, en España también. Y las empresas lo que han intentado ha sido desentenderse totalmente, porque claro, no, o sea, se ha muerto una empresa a la que contrato, no, no un trabajador mío. Entonces, eh, de hecho, a, ayer mismo murió en Chile un joven de 28 años, eh, en, a, re, re, repartiendo. Y, y, y bueno, claro, o sea, eh, además, ah, bueno, también además, eh, el tema del fraude fiscal. Globo, Uber y Delivero eh, no pagan impuestos en España pagan impuestos en paraísos fiscales y, de hecho, eh, están un poco eh, haciéndole el abrazo del oso a todos esos hosteleros de Elche, a, todos esos, eh, a todas esas personas que levantan la persiana y que pagan sus impuestos como autónomos eh, y que están trabajando también, porque ellos también están trabajando para una empresa de empaquetadores. Entonces… Eh, Eso, básicamente que pagan impuestos en paraísos fiscales y que no se hacen cargo de los derechos laborales de sus trabajadores. Entonces, es como trama delictiva podría, podría decirse, sí. Y, eh, Denis, ¿por qué habéis convo convocado a las seis y por qué en la plaza de las aparadoras? Eh, a las seis eh por un, por un asunto de, de, de, de tenerlo fácil para la prensa, por, eh, porque hay. hay eh, eh, tenemos idea de hacer, si, si, se, si es posible, alguna conexión en directo, y en la plaza de las aparadoras, porque aparte de ser un sitio simbólico de ELCE, de lo que es el tejido para las manifestaciones, también porque, bueno, porque eh, vendrán también las aparadoras de ELCE, de, de las hemos invitado y, de, y ya, ya, ya han, han estado ayudando mucho en la, en la formación de esto, porque... Al final es una misma lucha, aunque, aunque tenemos regímenes distintos, modelos distintos, somos perfiles distintos, las aparadoras suelen ser personas más mayores de, de, de 20, 30, 40 años. Si nosotros eh, solemos ser más jóvenes, más menores de 40, 30, 20 años, eh, al final es una lucha, es, es una lucha conjunta. En, en, en, en nuestro caso en este conocemos riders que son hijos aparadoras porque es que al final... Eh, Somos la, la clase obrera, la clase, las clases populares que, que, que, bueno, que coinciden en eso, en, como en homenaje un poco a, la, a las aparadoras que han abierto todo este camino, junto a las Kellys. Pues, Denis Also, gracias eh, por explicarnos un poco más lo que hay detrás de este sector incipiente, que es el de los repartidores. Vale, muchas gracias a ti. Teleelch Radio Marca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 Escuchamos a María Rodés con Pelo Rojo. El diablo me dijo que me quería Y en sus brazos sentí como algo crecía happy oh. <laughs> ZANG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 con Rosmar y Alonso. Faltan cuatro minutos para llegar a las diez en punto de la mañana. Tenemos 21 con un grado de temperatura y nosotros nos acercamos a esa segunda hora del programa La Grudita. En la primera hemos hablado del Día Mundial de la Visión que se celebra hoy, 8 de octubre, con el doctor Soler sobre el impacto que el COVID está teniendo en los tratamientos oftalmológicos y también sobre, esta sobre las ...los defectos visuales y las patologías oculares... ...después hemos hablado con Marian Cáliz, ...esa arquitecta ilicitana que ha superado cáncer de mama... ...y que se encuentra ya preparada en Bilbao... ...para comenzar su aventura, la vuelta a la península... ...en barco junto a otras cinco mujeres... ...que han superado esta enfermedad... ...con el fin de ir cumpliendo más retos... ...de dar visibilidad al cáncer de mama... ...y de demostrar que con el deporte se puede recuperar de una enfermedad como el cáncer. Y nosotros hemos continuado con la entrevista con los repartidores que esta misma tarde a las seis hay convocada una concentración de protesta porque hoy 8 de octubre también se ha convocado ese paro internacional, un nuevo paro en diversos países del mundo para reclamar condiciones más dignas a este sector tan precarizado porque todo está por legislar después de escuchar a uno de los repartidores y ahora en esta segunda hora del programa La Glorieta queremos cerrar esa ronda de entrevistas que realizamos a los portavoces de los grupos políticos del ayuntamiento tras los plenos ordinarios la pasada semana se celebró el pleno de septiembre y hoy pues cerramos eh, la ronda de entrevistas con la portavoz de Compromís, Esther Díez, que también tiene responsabilidades de gobierno al dirigir las áreas de movilidad, desarrollo sostenible, tráfico y medio ambiente. A Esther Díez le damos la bienvenida. Muy buenos días, Esther. Muy buenos días. La peatonalización de la corredora y la plaza de han sido, ha sido eh, quizá la apuesta más, eh, más emblemática de su partido, de Compromís. Está finalizando esta actuación, pero parece que la han emprendido sin haber resuelto los problemas de tráfico que ya está generándose, sobre todo en el Carrera Ángel. Usted ayer mismo anunciaba que no tienen más remedio que comenzar unas obras para mejorar la seguridad vial de peatones y la visibilidad de de conductores en, en esta calle? ¿Qué está ocurriendo en la calle Ángel? Bueno, no son problemas tampoco que se hayan generado ahora eh, como consecuencia de la catalización de la corredora. La Calle Ángel necesitaba de esa mejora de la seguridad vial, sobre todo por lo que respecta a la visibilidad en los pasos de cebra. Y este año que tenemos presupuesto, pues podemos acometer esa actuación que va a permitir que los viandantes que discurran por esta vía pues eh, tengan las aceras recrecidas, de manera que no tengan que... Eh, digamos, meterse a mitad del paso de cierra para tener visibilidad, sino que tengan esa mejor seguridad y, por tanto, se garantiza esa seguridad vial para los peatones. Pero, además, también se va a reforzar esa señalética, tanto horizontal como vertical, que indica que la calle Ángel es una zona 30, para evitar que eh, pasen vehículos a, a más velocidad. ¿Esto, ¿Cuándo se van a cometer estas obras? Está previsto que, que empiecen en unos días. Está el contrato adjudicado a la empresa y, por tanto, cuando ellos nos indiquen se acabe el, eh, bueno, la aportación de la documentación y nos indiquen que están en disponibilidad de, de empezar, arrancarán. Y por eso digo que estamos hablando de cuestión de días. ¿Y estas obras van a entorpecer el tráfico de la calle Ángel? No, porque en principio pues no está previsto que, que corten la circulación, porque como digo, son básicamente obras en acera, en todo caso en algún carril de manera puntual, si se tiene que hacer un repintado de la señalización, y, y ya está, no van a tener una una afección significativa sobre la circulación. Pero el tráfico es intenso, eh, ha aumentado el tráfico en el carril Ángel, están ustedes realizando un control del mismo. La calle Ángel tiene aforos, eh, que son unas marcas viales que permiten hacer ese conteo. Eh, ha habido un aumento, especialmente en las horas punta, en las horas valle, que se llaman, que son las horas pues, que no son de entrada y salida de, de centros de trabajo, centros de estudio. La circulación sigue siendo normal. Eh, la calle Ángel, digamos que tiene la capacidad para absorber el tráfico que está pasando, pero sí que es cierto que ha aumentado respecto a cuando estaba eh, abierta al tráfico la calle Corredora esto siempre, bueno, lo, lo hemos dicho también desde el gobierno municipal y por tanto en lo que estamos trabajando es una restricción del tráfico de paso de los puentes históricos el puente de Canalejas y el puente de Santa Teresa, conocido como Puente de la Virgen para eliminar, como digo, el tráfico de paso. Al final el objetivo es que la gente que viene al centro lo pueda hacer con comodidad, pero que las personas que utilizan las calles del centro para cruzar de un barrio a otro de la ciudad lo hagan por las vías alternativas y las vías con mayor capacidad que ya existen en estos momentos y que son las que tienen que acoger ese tráfico que, que circunvale el municipio. ¿Cómo se va a prohibir el tráfico de paso por el puente de Canalejas y el puente de la Virgen? La restricción se hará a través de un lector de matrículas, eh, ese lector tendrá registradas las matrículas que están autorizadas, que serán las de los vecinos y vecinas, que serán también eh, las de los comerciantes del entorno, que serán las empresas eh, que tengan que llevar a cabo actuaciones en esta parte eh, y, bueno, y, y otras casuísticas de de otras personas o empresas que, que nos lo puedan justificar y quede acreditado que, que tienen necesidad de entrar a, a la zona centro. ¿Y cuándo se colocarán esos lectores de matrícula? Bueno, pues está previsto que en unas semanas los lectores puedan estar instalados. Esto va aparejado al contrato de la obra de personalización de la corredora y nosotros estamos ultimando los detalles de esa parte de, de acceso al centro a través pues, de, de los datos que ya obran en Poder de la Administración, como los datos del padrón, los datos de las matrículas. Y eh, la previsión es pues, que en unas semanas podamos iniciar esa campaña de información, en primer lugar, a los vecinos y vecinas, para que sepan qué matrículas ya se han registrado por defecto en el sistema, para que sepan cómo pueden eh, apuntarse a aquellos que falten, y después un segundo periodo, como digo, para empresas que no son de la zona centro, pero que nos a justificar que trabajan aquí. Eh, en esta habla de semanas, pero hemos visto que la peatonalización de la corredora está muy avanzada. El eh, alcalde ayer mismo dijo que se abre este viernes. Eh, ¿Esos son los plazos? Sí, esos son los plazos. Está previsto que durante eh, el día de mañana eh, sigan trabajando los operarios y la previsión es que la calle como corredora como tal pueda estar abierta ya durante este fin de semana en su totalidad, pero sí que continúan las obras en la Plaza de Vas hasta mitad de noviembre, que es cuando está previsto, y es ese compromiso también que teníamos con los comerciantes, que acabarán a mitad del mes de noviembre, para que eh, toda esta transformación del centro de la ciudad estuviera ya al 100% de rendimiento cuando empezara la campaña del Black Friday y también la campaña de Navidad. Para noviembre también está previsto terminar el Carrer Facho y la calle Uberna, pero ha habido una polémica con el Partido Popular por los restos arqueológicos que se han catalogado en ese lugar. Usted dice que no son excavaciones arqueológicas las que se han llevado a cabo y el Partido Popular afirma que la gestión que están ustedes llevando en esos restos arqueológicos es eh, totalmente eh, falta de transparencia eh, y, y, y tapan, han tapado demasiado rápido esos restos arqueológicos. Bueno, ayer tuve la suerte de que cuando el Partido Popular estaba haciendo sus declaraciones, yo me encontraba allí mismo, en la calle Uberna, junto a la arqueóloga, junto a la gerente de IWSDELS, y tuve la ocasión de invitar al portavoz adjunto del Partido Popular a que visitara estos restos, eh, a explicarle de manera detallada qué es el protocolo habitual que se sigue en todos los casos. De hecho, esto ocurre en numerosas obras que lleva a cabo IWSDELS, que obviamente Son siempre en el subsuelo y por tanto se suele dar en esta circunstancia. Lo que pasa es que en este caso, pues el Partido Popular, como lo ha visto porque es en la calle Uberna, ha decidido montar una polémica que desde luego no tiene ninguna justificación. De hecho, le voy a decir más. El portavoz adjunto del Partido Popular me decía ayer, cuando le invitaba a pasar y a dar explicación sobre los restos, que en ningún momento había cuestionado el trabajo que se había realizado. ...por parte de la empresa Mixed y y por parte del arqueólogo... Ver, ...no sé si a ustedes les dieron información diferente... ...desde lo que nosotros nos trasladó eso... ...y pudimos explicarle de manera detallada... ...que lo que se ha hecho es... ...se está llevando a cabo la instalación de esa tubería... ...para la renovación de la red de agua potable y alcantarillado... ...en ese tramo de la ciudad... Eh, ...se ha encontrado un elemento defensivo... ...seguramente dentro de los siglos XII y XIII... Y eh, la Consellería de Cultura ha sido informada al respecto. Lo que nos ha pedido la Consellería de Cultura es que le digamos ahora por qué recorrido alternativo se va a llevar esa tubería para que obviamente... Eh no se destruya ese elemento que se ha encontrado, lo que se hace de manera habitual, y lo que se ha hecho ahora es tapar con unas lonas ese elemento encontrado, que es la manera de protegerlo, y obviamente la arqueóloga va a realizar un informe en el cual eh, quedará reflejado el lugar y las particularidades del, del elemento que está en ese tramo del subsuelo, y con toda la normalidad, como ocurre eh, de manera habitual en todas las obras que lleva a cabo el huérdel, que lleva a cabo el ayuntamiento en diferentes áreas, que siguen ese protocolo de vigilancia arqueológica del centro, que quiero recordar además que nosotros hemos tramitado una ampliación para que el Raval también se incluya en esa vigilancia por defecto que tienen que tener este tipo de actuaciones en el subsuelo de la ciudad, Y, por tanto, lo que ha demostrado el Partido Popular pues es que no conocen ¿no? la realidad en la que se gestionan estas cuestiones. Y, además, le digo, saben ellos que con total transparencia, porque ya les hemos dicho que en el momento en el que la, la arqueóloga contratada lleve a cabo el informe, se les emitirá con total normalidad. Precisamente por lo que ha comentado, eh, ¿tienen entonces eh, que esperar estas obras? ¿Tienen que esperar ahora a, a comenzar o a reanudarse ...al informe de la Consejería de Cultura... ...sobre los restos arqueológicos encontrados... ...porque estamos hablando de un trozo de muralla... No se sabe si es un trozo de muralla. El arqueólogo me traslada que es un elemento defensivo, pero que como es un trozo pequeño el que se ha visto, pues no se conoce si es muralla o si es una base de una torre. No, no, no se sabe exactamente qué es, lo que es un, seguramente un elemento defensivo. Entonces, la, la Consejería de Cultura no tiene que contestar, pero no se prevé que sea una respuesta que vaya a tardar. De hecho, a pie de obra, los técnicos de la Consejería de Cultura han podido ver este elemento, han podido de hecho ver por dónde se puede llevar ese itinerario alternativo de la tubería y en principio no es una cuestión. Que, que parezca que vaya a dilatarse. Mm, eso, esperemos, porque ¿cuántas obras ya hay iniciadas en la zona centro? La plataforma única eh, tiene que ver con el carrespacho, en, en el Virgen de la Cabeza también se están suprimiendo todas las plazas de aparcamiento. ¿Y General, un carril y bus, Ese es el objetivo de la obra. ¿Y, y qué otras plataformas únicas se están acometiendo en estos momentos? Las. Las actuaciones de Plataforma Única, que para que lo entiendan los oyentes, se trata de nivelar al mismo ras las aceras y la calzada, como ha quedado ahora, por ejemplo, la calle Corredora, o como está el Carrer Ample, que son actuaciones que nos permiten tener una accesibilidad total en esa calle, que además pues ganan comodidad para los usuarios y también permiten embellecer el entorno, se están llevando a cabo en la calle Facho Lluberna, se están llevando a cabo también en el eje Puerto Ariola, Carrer Barques y Carrer San Miquel. Al mismo tiempo también en Calle Abadía, Mareo de la Jet y Fosar y en unos días empezará también la ampliación de las aceras del tramo de la calle San Vicente que da pues, a la parte posterior del Colegio Ferrarios Plus. ¿En la calle San Vicente ¿se que, entonces permanecerá cerrado al tráfico? Eh, en este caso solo es una ampliación de las aceras. Entonces, pues depende de las necesidades de la obra. Entiendo que eh, pues, en el, si no están ocupando el carril lo pueden hacer sobre la la propia acera, todo el tiempo que puedan estar sin cortar la circulación, se hará, no creo que resisten más que, que cortes puntuales, pero en todo caso están pendiente que, de que la empresa presente ese plan de obra. Después, efectivamente, se están llevando a cabo eh, esas obras en la calle Virgen de la Cabeza, que van a permitir pues transformar totalmente la que es una vía de entrada a la ciudad, una carta de presentación de lo que es nuestro centro histórico y que merece esa transformación. En este caso el objetivo es generar un carril bus, porque las líneas ACJ y J discurren ahora por esta vía, pero además aprovechamos para hacer un cambio de pavimentación, para ensanchar sobre todo la, eh, los tramos de la acera donde es posible, y así ganar en comodidad en esta vía que conecta El centro de la ciudad también con puntos neurálgicos de, de edificios de servicios, como la estación de Renzo, la estación de autobuses, la Universidad Miguel Hernández o el conservatorio. El plan centro ha sido, lo hemos dicho al principio, una apuesta decidida sobre todo de compromiso con la peatonalización del centro, como también lo fue en su día eh, la adjudicación del Instituto Tecnológico de la Palmera. Con el cierre del Partido Popular de la estación Phoenix. ¿ustedes quisieron uh, pues continuar con la investigación de la palmera gatilera? Para pues dar rentabilidad a este cultivo, dar un futuro a, al palmeral ilicitano, patrimonio de la humanidad. Se adjudicó el Instituto Tecnológico de la Palmera en 2017, estamos en 2020 y el Partido Popular ha tenido que recurrir al sindicato de Greuges porque dice que ustedes no están remitiéndole la información que han solicitado sobre qué grado de cumplimiento es el que se ha hecho de este contrato. Esther. Bueno, ya saben que es una cuestión de la concejalía de Palmeral, pero en todo caso saben también que desde esta concejalía se ha requerido, desde luego, a, a la empresa que acredite que está llevando a cabo eh, las actuaciones por las cuales se les adjudicó este contrato. Y, eh, bueno, estoy convencida de que se facilitarán las informaciones correspondientes al Grupo Popular, que además pues, sabe que puede preguntar en las diferentes comisiones informativas donde damos cuenta de las actuaciones de, de las diferentes áreas, y se le responde con normalidad. No sé decir en este caso en particular si se le ha remitido o no la documentación, pero entiendo que se que, que llevará a cabo esta, esta remisión. Y al margen de lo que ha pedido el Partido Popular, ¿ustedes qué valoración realizan de este contrato del Instituto Tecnológico de la Palmera para cuándo se pondrá en marcha eh, los objetivos con los que nació? Bueno, yo creo que ahí lo importante es que los técnicos municipales determinen, como digo, si se está cumpliendo eh, el objetivo que estaba determinado en ese contrato y eh, desde luego al final es el objetivo ¿no? que teníamos para esta actuación y que exista de verdad eh, ya no solo compromisos sino la realidad de que la empresa lleva a cabo las inversiones correspondientes y las actuaciones necesarias para impulsar este centro que nosotros entendemos que, que pues, eh, da un impulso importante a todo este sector vinculado a, a la producción de la palmera Así se lo han hecho saber a, a su socio de gobierno, al PSOE eh, ¿Se debe impulsar este, este recurso, este proyecto? Bueno, ellos, es un Es una cuestión defendida por el Gobierno municipal y, como digo también, eh, ya pasado ese tiempo desde la adjudicación del contrato, también pues, el Gobierno decide eh, requerir esa información a, a la empresa y, como digo, son los técnicos municipales los que deben determinar si se ha llevado a cabo cumplimiento o no de aquello que está establecido en el contrato. Eh, bien, hay otro asunto también eh, que ha provocado el Partido Popular y es que ha pedido la convocatoria de un pleno extraordinario que se convocará para que ustedes puedan defender en bloque y por unanimidad la figura del rey y las instituciones públicas y rechazar o condenar las declaraciones del ministro y vicepresidente del Gobierno contra el monarca. Ustedes, compromiso. Eh, ¿Qué posición son las que va a adoptar en, este, en esta convocatoria del Pleno Extraordinario? En este Pleno Extraordinario, más que convocatoria en el Pleno. Compromiso no abordado todavía en el sentido de su voto para este Pleno Extraordinario. Lo que sí tengo que decirles es que desde Compromiso Pérez consideramos, desde luego, que, que bueno, es, es un Pleno que se aleja totalmente de la realidad, de las preocupaciones que tienen los vecinos y vecinas de nuestro municipio, me, me sorprende, ¿no? Porque el portavoz del Partido Popular decía en el anterior pleno, que es que nosotros no sabíamos los problemas que tenía la gente de la calle, y entonces vaya, nos sorprende con una propuesta de pleno de este tipo, que desde luego yo creo que, que, que vamos está totalmente alejada de, de, de, vamos, de las inquietudes que que tienen nuestros vecinos y vecinas, por tanto, desde luego, para nosotros carece de sentido la convocatoria de este pleno. Eh... Defendemos, por supuesto, la libertad de expresión, que eso es una cosa que al Partido Popular también le cuesta un poco. Como digo, no, está, no, no hemos abordado esta cuestión todavía en nuestro grupo, pero ya digo que nosotros estamos aquí para hablar, pues, esto, de la realidad de la ciudad, de la transformación que estamos llevando a cabo ahora en el centro y que se va a extender a, a los diferentes barrios y pedanías y en ese trabajo que venimos haciendo desde el año 2015 por un modelo de, de ciudad mucho más sostenible. Ha dicho que no han abordado como grupo el sentido de, del voto en este Pleno Extraordinario, pero a priori, con independencia, como portavoz de compromiso ¿usted defenderá la corona y rechazará las declaraciones de Garzón y de Iglesias? Yo, cuando hablo como portavoz de compromiso me gusta hacerlo en representación de todo el grupo municipal y, por tanto, esperaré a que determine el grupo el sentido del voto en, en el Pleno. También hay otra cuestión, que no sé si ustedes la han hablado con eh, su socio de gobierno, con el alcalde, eh, que es eh, el consenso en cuanto al centro de congresos y, sobre todo, a su ubicación. ¿Se va a consensuar la ubicación del centro de congresos? A ver, nosotros hemos puesto siempre encima de la mesa eh, esta parcela en el barrio de Carrús y eh, se ha evidenciado, desde luego, que tenemos eh, un sentido diferente, entendemos de manera diferente eh, el concepto de, de inversiones de ciudad de manera diferente a lo que lo puede hacer, por ejemplo, el Partido Popular. Nosotros defendemos que esté eh, ese centro de congresos en el barrio de Carrus porque entendemos que las inversiones de, de una envergadura como esta no pueden circunscribirse solo al centro de la ciudad y tendrían un papel revitalizador en un barrio como Carrus que, que está necesitado de este tipo de actuaciones. Y, por tanto, pues, saben que desde el gobierno municipal, de manera unida. Hemos defendido eh, la instalación en este barrio de, de esta infraestructura. Eh, yo creo que, que claro, que, que el, el diálogo es importante y eh, vamos a seguir trabajando, desde luego, para pues, intentar que esta infraestructura se lleve a cabo con, bueno, con, el, con todo el apoyo posible, como tiene que ser con una infraestructura de, de esta magnitud, y en ese camino vamos a seguir. ¿Y qué valoración le merecen las declaraciones del presidente Carlos Mazón, que ya ha dicho en varias ocasiones que debe salir o deben ustedes tener en cuenta los criterios también técnicos y que esto no sea una decisión política sobre el modelo que se quiere para el centro de congresos y, por supuesto, el emplazamiento? Bueno, es que los criterios técnicos nos tendrán que. que... ...hablar de cuestiones más concretas... ...pero claro que hablar del emplazamiento... Eh, ...es confrontar modelos políticos... ¿no? ...y por eso decimos... ...que lo que hacemos este gobierno es defender... ...esa inversión en el barrio de Carrús... ...porque entendemos que la merece, la necesita... ...y va a generar un efecto muy positivo... ...y defender que esté en el centro... ...pues también es un tipo de, de visión política... ...contrapuesta a lo que nosotros estamos defendiendo... Eh, ...en esos momentos... Eh, ...sí que es sorprendente... ...lo hemos dicho en muchas ocasiones... Eh, ...el papel ¿no? que está desempeñando el presidente de la Diputación, que obviamente no desempeña cuando lleva a cabo otras actuaciones en otros municipios de la provincia de Alicante, eh, a los que simplemente les transfiere el dinero y el Gobierno municipal, con su autonomía, decide ¿no? que, dónde están la, eh, esos proyectos que son financiados por parte de la Diputación de Alicante. Yo creo que es el único caso en toda la provincia de Alicante en el que su presidente... No es manera, ningún técnico de la Diputación, su presidente, eh, eh, está impidiendo esa inversión mmm, porque no coincide con el planteamiento que hace el gobierno municipal sobre el emplazamiento, ni siquiera ¿no? sobre eh, las particularidades de, del edificio. Y creo que es una pena y creo que rompe la lógica y esa autonomía municipal que tenemos los municipios eh, y que, que sí que se respetan en el resto de inversiones que lleva a cabo la Diputación. Hablamos de otra infraestructura importante, es el viejo mercado central. Hoy concluye el plazo dado por la empresa, a la empresa Parcisa para presentar alegaciones. ¿Sabes si las ha presentado a la decisión del equipo de gobierno de rescindir el contrato? Pues no tengo conocimiento de, de si han llegado ya o no. En todo caso, pues ya saben todo el procedimiento que que estaba puesto en marcha, sé que ya llegó la notificación a la empresa. Eh, y bueno, saben que ahora pues, se les daba ese plazo para que ellos nos remitieran sus alegaciones y a partir de ahí habrá un, pues, una respuesta por parte del Gobierno municipal y después será remitido al Consejo Jurídico y Consultivo la eh, pues, decisión de rescisión de, de este contrato. Y como concejal de Medio Ambiente del Pantano, de, sobre su declaración como paraje natural, eh, ¿qué hay? ¿En qué situación pues, seguimos, se encuentra? Seguimos con esa elaboración de, de la parte paisajística para, para poder avanzar. Eh, y nos gustaría que el año que viene esperamos ya contar a principios, yo espero que, que en el primer trimestre o cuatrimestre, ya con ese material para, eh, para enviar a la Generalitat Valenciana y poder continuar y obtener esa declaración de paraje natural municipal. Pues muchísimas gracias Esther Díez, portavoz de Compromís y concejal como hemos dicho de movilidad, desarrollo sostenible, tráfico y medio ambiente. Muchas gracias Ron, muy buenos días a todos. 101.4 Radio Marca.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 ¿Estás buscando coche? ¿No te conformas con cualquiera? Ven a la cuarta feria Volvo Ankara Motor. Del 13 al 17 de octubre encontrarás descuentos exclusivos de feria en unidades en stock. Oportunidades como esta no se desaprovechan. Te esperamos en Ancara Motor, tu concesionario oficial Volvo. En Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, Carretera Ocaña 40. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 22 minutos de la mañana. Damos la bienvenida a los telespectadores de Teleelche que nos siguen desde las 10 en punto de la mañana. Ana, acaban ustedes de escuchar la entrevista que hemos realizado a la portavoz de Compromís, Esther ries y con ella ya cerramos esa ronda de entrevistas que comenzamos tras el pleno ordinario de septiembre con los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento. Y ahora, antes de ese rincón gastronómico con Manoli Guilaber, vamos con la ronda de noticias. Ya saben que traeremos aquí un repaso de las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos, con nuestro compañero también de deportes, Paco Gómez, y con la información meteorológica Vicente Bornado. Pero eso será después de la música del maestro Joaquín Sabina. peligrosas rubias de bote que en el relicario de sus escotes perfumaron mi juventud al milagro de los pesos robados que en el diccionario de mis pecados guardaron su pedazo a la impúdica niñera madura en el mapa bondiete su cintura, al niño que fui, espabilo. A la flor de mis telas peluqueras, que me trajo el tren de la primavera. Y el tren, el invierno, me arrebató a las flores de un día, que no duraba, que no dolía, que te besaba que se perdía tan de noche que en el asiento de atrás de noche no preguntaba si las querías a veces paso como compañía en oscura fracaso a la misteriosa viuda de luto que sudo conmigo un minuto, tres pisos en ascenso, a la intrépida cholula argentina, que en el corazón con tinta china me tató peor para el sol, a las casquivan las novias de nadie, que coleccionaba canas al aire de San Juan. A la reina de los pares del muerto, que una noche después de un concierto me abrió su almacén de besos pulsar a las flores de un día que no duraban, que no unía, que te besaba, que se perdía jamás de noche. Que me las siento de atrás de mi coche, no preguntaba si las querías, cada vez te pasó, como pañuelo oscura fracaso. A Marilyn, a Jimena, a la Madajaria, a la Magdalena, a Fátima y a Salomé, a los ojos verdes como aceitunas, que robaban la luz de la luna de miel, de un cuarto de hotel, dulce hotel, a las flores de un día que no duraba, que no volvía. Dat te besaba dat je hem bevindt. Dan noche, que en het asiento behaalt in het kochje. Dan begon je te ver als je hem zoekt.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 101.4 Teleelch Radio Marca Queda un minuto para las diez y media ya saben que tenemos ese rincón gastronómico con Manoli Guilaber y con Nieves Gil pero antes la ronda de noticias tenemos con nosotros a Salvador Campello Buenos días Salva Como todos los días la actualidad pasa por el COVID ayer se registró un nuevo brote con tres personas en el ámbito educativo que se suma al del día anterior con cuatro con lo cual ya son dos brotes distintos en centros escolares que no sabemos si es el mismo distinto porque saben que la consellería no quiere informar de esos centros para no estigmatizarlos. Y hoy no solo hablaremos del COVID por esos rebrotes, sino porque en Valencia se está llevando a cabo un acto simbólico de homenaje a las víctimas de toda la comunidad valenciana de la zona del Baix Vinalopó, aparte de ir al alcalde, se ha llevado un trozo, un saco de tierra de la Alcudia, el lugar donde apareció la dama de Elche, porque con los sacos de todas las tierras, de todas las comarcas, de la comunidad, se va a realizar ese monumento en homenaje a las víctimas. Cabe recordar que en Elche son 20 personas las que han faltado por culpa de la pandemia. Por cierto, que aunque mañana sea festivo, el 9 de octubre, Consellería actualizará los datos de CORIT, con lo cual podremos saber cómo ha avanzado la pandemia en nuestro municipio y cómo se sitúa esa tasa de contagios que el pasado martes era de 150 por cada 100.000 habitantes. Por cierto, mañana es el 9 de octubre, el día de la comunidad valenciana, es festivo local y lo que vamos a hacer es retransmitir en directo el acto institucional desde el Gran Teatro en el cual se entregarán las medallas de plata de la ciudad y también ese randor que en este caso el ayuntamiento ha decidido que sea para Tudi Torró. Será a partir de las 11 de la mañana en el Gran Teatro. Y te cuento rápido que ha cambiado el aire acondicionado. De llevaba tiempo esperando que se pudiese cambiar la máquina de aire, pero ahora hace falta insonorizarla porque hace más ruido del que se esperaba. Así que saldrán ahora la licitación de las obras para insonorizar la máquina de aire. Y hoy tenemos junta de gobierno. Tenemos hoy tenemos junta de, de... de gobierno. Seguramente se hablará mucho de comercio porque esta semana ha sido el... el Consejo de Desarrollo Local uh -huh. Comercial y, entre otras cosas, se habló de dinamizar no solamente el centro, sino también otras plazas, incluso aumentar la iluminación. Ya sabemos que se ha mm, aumentado el presupuesto, hará falta decidir qué ejes comerciales uh -huh. son los que se van a iluminar. Seguramente hoy en la Junta de Gobierno se discutirá de ello, al igual que nos informarán si finalmente mañana, 9 de octubre, se in inaugurará la corredora de forma semioficial con la iluminación que se va a encender en la, el suelo. la concejal de movilidad lo ha dicho este Díez, que vamos a disfrutar de esa corredora peatonalizada durante todo este fin de semana porque ya se, se sí, sí. terminan las obras mañana digo, estarán trabajando algunos sobre eso digo, ultimando entre inmigración semi oficial sí. porque una cosa es que ya no haya obras sino que esa corredora pero falta iluminarla Claro. Vamos a ver cómo quedan los redes del suelo y a ver si mañana los encienden. Y también falta la plaza de Vice. hasta el 15 terminaje. de noviembre no se va a poder hacer y justo coincidirá con el inicio de la campaña de Navidad, que será cuando, se, cuando pongan ya las luces. Pues muchas gracias, Alba. A la una volvemos a escuchar estas noticias y a verte. Exactamente. Además, hoy es el Día Mundial de la oftalmología y hablaremos de todo ello a partir de la una en el 101.4 y esta noche a las 9 y media en TELA. Y les espero mañana a las 11 en el Gran Teatro. Gracias, Salva. Y nosotros ahora cambiamos de sintonía y sepamos cuál es la actualidad del Elche Club de Fútbol. Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. Tras el entrenamiento matutino en las instalaciones de Algorfa en la finca Golf Resort, el Elche Club de Fútbol regresará a nuestra ciudad esta mini concentración para hacerse toda la expedición, las pruebas PCR. También los nuevos futbolistas que llegaron anoche están ya todos a disposición del técnico, aunque los tres últimos en llegar, Marcone, Rigoni y el guardameta, el ruso Rodríguez todavía tendrán que esperar 72 horas hasta dar dos, dos negativos en los test del coronavirus. Por su parte, el director deportivo del Elche Club de Fútbol, Nico Rodríguez, ayer confirmaba en los micrófonos de Tele-Elche Radio Marca que la plantilla no está cerrada y que pueden utilizar las dos fichas libres con jugadores que están en el paro, sobre todo haciendo hincapié en la contratación de un defensa central. Sí, por... Bueno, vamos a ver... Eh lo vemos lo vemos que sería conveniente que, que siempre ha sido conveniente traer un, traer un central que bueno pues que aumentase la, el nivel de, de la posición pero lógicamente eh, es, es lo que va marcando el mercado sí. eh, a día de hoy seguimos explorando seguimos eh, bueno pues con la idea de, de bueno de sondear y de testar un poco cómo está cómo está la situación y es que esa posición tras el cierre de mercado se ha quedado coja hay tres centrales para el resto de temporada, al menos hasta el siguiente eh, la siguiente ventana de mercado, pero existe la posibilidad de firmar a un futbolista o a dos que estén, como digo, en paro desde eh, antes del 5 de octubre, cuando se cerró el mercado. Por cierto, que la valoración de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, según el portal Transfer Market, es la de 36 millones de euros vale la plantilla del Eche club de fútbol sería la segunda más económica la más barata sería la del cádiz con 27 millones desde luego ambas años luz de los 923 millones en la que está valorada la plantilla del fútbol club barcelona o los 867 del real madrid o los 730 millones del atlético de madrid por jugadores a nivel individual el más valorado es Yosuf Coné valorado en 6 millones y medio de euros y los otros tres, los últimos en llegar los argentinos, Iván Marcone está valorado en 5 millones 200 mil euros, Guido Carrillo en 4 millones 800 mil y Emiliano Rigoni en 4 millones 500 mil, como digo, los más valorados eh, de la plantilla blanquiverde. Hasta luego 101.4 Teleelch Radio Marca Gracias, eh, Paco. Y nosotros vamos a cerrar la ronda de noticias con la información meteorológica. El tiempo. En tele Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Pues no tenemos todavía el tiempo preparado, así que vamos con unos segundos publicitarios y ya entramos en nuestro rincón gastronómico con Manoli Gilaber.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 24 años cuidando de ti. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina. Pues con esta sintonía, damos la bienvenida a Manoli Guilaber Buenos días. Buenos días, Ros, ¿qué tal? Eh, eh, contenta, tenemos un fin de semana larguísimo. Larguísimo, desde luego. Desde que terminemos hoy de trabajar hasta el martes, casi nada. Bueno, un buen tiempo para pensar en cocinar, para sí. pensar en salir a comer a algún sitio, ¿por qué no? Pero hoy, hoy quiero empezar hablándote de la importancia de la higiene en las cocinas, especialmente ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Pero no lo hagas sola. No, no, no, no la voy a hacer sola, tengo invitada por supuesto, pero antes quiero darle un poco la entradilla, vale. porque la cocina debe ser una estancia limpia y ordenada, puesto que allí estamos manipulando los alimentos. La falta de higiene puede crear además focos de contaminación y por lo tanto su cuidado es importantísimo en la prevención de enfermedades. Una serie de consejos sobre higiene adecuada en la cocina son muy importantes viniendo de una experta y quién mejor para darnos esos consejos que Nieves Gil, directora del Fogón Licitano. Nieves, buenos días. Hola, buenos días, Manoli. Buenos días, Ros. Buenos días. Hoy te tenemos por teléfono porque el trabajo hoy te, te impide salir ahí. De... Eso es muy buena señal, señal de que hay muchísimo trabajo, Nieves, en el fogón. Sí, bueno, hay eh, trabajo. Ahora se avecinan muchos días eh, de descanso. Y también es cierto que tengo personas que están disfrutando ahora de vacaciones porque no las han tenido antes. Entonces, bueno, pues estoy aquí. Ahora mismo estoy metida en cocina. Pues de cocina queremos hablar y de la importancia de la higiene porque nos fijamos mucho en que las cocinas de los restaurantes tengan una higiene extrema en estos tiempos especialmente, pero en las nuestras también tenemos que tenerlo muy en cuenta. A veces pensamos que nuestra cocina está muy limpia, pero estamos cometiendo errores. Así que lo primero que te querría preguntar, Nives, ¿cuáles son los principales errores que cometemos? Pues fíjate, sí, como bien has dicho, siempre nos fijamos y además porque sale mucho en prensa y demás de que ha habido a lo mejor algún problema, o alguna persona ha sufrido alguna gastroenteritis porque ha comido en, en algún sitio, en algún sitio de restauración, pero realmente eh, por un caso que se da, hay más de 25 casos que se dan en casa. O sea que lo más seguro es eh, comer fuera en ese aspecto porque eh, las personas que trabajamos en cocina recibimos formación, estamos formadas y además estamos controladas a nivel sanitario. Entonces, sí es, es cierto que es muy importante eh, mantener unos criterios básicos a la hora de ponernos a cocinar en casa. Mira, te voy diciendo, por ejemplo, eh, hay que, la limpieza ahora mismo, como tú bien has dicho antes, ahora tiene que ser exquisita. Siempre, siempre, porque lo que vamos a comer, bueno, pues luego nos va a afectar. Pero ahora, en estos casos, eh, hay que tener en cuenta que los gérmenes no los podemos ver. Ni se ven, ni se huele ni se intuyen, o sea, no tiene el alimento, lo ves perfectamente, pero sin embargo hay microorganismos que eh, están en el alimento y que nosotros no lo podemos ver y además están de forma natural, no es que se estropeen ni nada, sino que están de forma natural, las verduras, los, eh, las frutas y demás, pues vienen del campo Y entonces necesitan un tratamiento de higiene para asegurarnos de que no ingerimos eh, ningún tipo de, de bacteria ni de microorganismo. ¿Por dónde empezamos? Pues básico, por lavarnos muy bien las manos. Las manos, cuando nos vayamos a poner a cocinar o a tocar los alimentos, eh, antes de sacarlos del frigorífico, eh, tenemos que lavarnos muy bien las manos, lavarnos con jabón y preferiblemente con agua caliente, porque eso nos va a ayudar a tenerlas... Eh, mucho más limpias y eliminar muchas más bacterias. Entonces empezamos lavándonos bien las manos y luego lavando los alimentos, sobre todo el alimento fresco, eh, la fruta, la verdura, tiene que tener una buena lavada, eh, también eh, una desinfección, nosotros por ejemplo utiliz utilizamos un desinfectante, le tenemos un poquito en remojo el alimento antes de cortar y yo por ejemplo, a mí me gusta siempre secar, Entonces, eh, no y eres, solamente el lago. Nieves, una cosa, porque en eso también hay, hay muchas eh, cosas que dicen de que hay que ponerle una, la alejía doméstica, eh, que si vinagre, ¿cuál sería el lavado adecuado? Sí, bueno, nosotros utilizamos un desinfectante en sanitario que no tiene, no tiene sabor. A ver, la alejía, yo, a mí la alejía no me gusta nada, porque aunque después lo saques y lo lavas bien… Eh, para mí siempre deja, sigue dejando un poquito de, de sabor, la lejía es muy fuerte. Entonces, de hecho nosotros en cocina no, no utilizamos lejía, pero bueno, también tenemos acceso a otro tipo de desinfectantes que son eh, para nosotros específicos, para restauración. Pero entonces, por ejemplo, mucina eh, no me gusta decir nombres, pero es, es un desinfectante que está muy bien, que lo lavas bien y que no te va a dejar sabor. Entonces, eh, sería interesante aplicarlo, ya te digo, sobre todo muy bien lavado, mucha abundante agua. Y luego, por ejemplo, las, las frutas, pues a mí siempre me gusta secarlas. Entonces, ese pasado. Y además, no secarlas con un paño, que ese es otro de los errores. Es que vamos contaminando el alimento, eh, tanto si secamos, tocamos el, el alimento con los paños como si nos tocamos las manos. O sea, los paños, las esponjas, está demostrado que la mayoría de contaminaciones vienen a través de eso. Entonces, eh, las personas que, por ejemplo, tienen el estómago delicado, que sufren cualquier tipo de la ahí hay una, un tipo de contaminación que se llama contaminación cruzada. Uh -huh. cruzada ¿Qué quiere decir esto? Pues que, eh, sin darnos cuenta, como estamos manejando alimentos diferentes, condimentos… Eh, entonces, eh, tocamos, vamos tocando uno eh, detrás de otro sin darnos cuenta, aunque estén limpios. La persona que tiene cualquier tipo de gastroenteritis o intolerancia, eso no debe de hacerlo. De hecho, eh, en cocina se hace así, eh, no se pueden tocar así, de forma cruzada, y nosotros, por ejemplo, a la hora de partir los alimentos, que este es otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta, tenemos tablas diferentes, nosotros las distinguimos por colores, por ejemplo, el pescado una tabla azul, las verduras con tablas verdes, es una forma sencilla, claro, pero en casa tenemos, te en casa tenemos has un tipo uno o dos, eh, no se te va a cruzar el corte con lo mismo, lavas el cuchillo muy bien lavado y entonces te pones a, a partir, eh, lo que te queda. Luego, mira, tenemos también un tema de conservación. La conservación óptima tiene un, unos grados de temperatura. Son entre 2 y 5 grados. Por lo tanto, eh, cuando saque la, el frigorífico no, de, no debe de estar a más de 4 grados de, de temperatura. Sería una temperatura idónea. El alimento se mantiene fresco, y luego eh, no conservar alimentos que no estén envasados, que no lleven conservantes, que sean alimentos naturales, pues el tiempo de consumo óptimo serían tres días, entonces de tres, cuatro días también, dependiendo del alimento, pero su punto eh, exacto, digamos, sería pues tenerlos desde que los hayas elaborado, eh, no un no máximo de tres días. Y luego hay alimentos especialmente sensibles, muy delicados, y que hay que tener mucho cuidado con ellos. Son los alimentos infantiles, que no deben de pasar de 48 horas, y eh, entre ellos está la, y la carne picada y las masas, las masas de panadería. O sea, la carne picada es picar la carne y consumirla. No se debe de tener la carne picada, en ningún caso, incluso cocinada eh, durante mucho tiempo. Que, si te sobra, pues congélala, pero no la tengas eh, rondando por el frigorífico porque es un, son eh, muy propensas a, a coger bacterias y microorganismos. Y la, carne, y la comida de los bebés igual, es muy delicada y entonces hay que tenerla el menor tiempo posible. Las masas, los cuartos de lo mismo. Todo lo que es eh, tipo panadería que contiene levaduras, la levadura ya son microorganismos. Entonces, todo eso hay que consumirlo cuanto antes. Si hacemos una masa, la hacemos y la gastamos, y la consumimos. No es nada conveniente dejarla en el frigorífico. Si seguimos estar, eh, todo esto y por supuesto tener el frigorífico limpio siempre cada cuantos eh, nieves, cada ¿Eh? nieves, nieves. Perdona, que, <ríe> yo... <ríe> que has cogido carrerilla <ríe> que te decía sí, sí, sí. <ríe> cada cuántos días crees que es adecuado limpiar la nevera uy pues como mínimo una vez por semana yo vamos yo el, el día que tengo de descanso lo dedico entre otras cosas a esa Entonces, y siempre es bueno revisar el frigorífico porque a veces como que vamos dejando las cosas y se nos van quedando un poquito el fondo y entonces por lo menos un día a la semana pues sacamos todo, limpiamos las lejas y comprobamos que todo esté eh, correctamente. Uh -huh. A mí, mira, no me gusta dejar nada en el frigorífico sin, sin tapar. No quiere decir que tengamos la nevera llena de elementos conservados, todo lo contrario. Pero yo, por ejemplo, imagino que con muchas personas, pues a mí el companaje me gusta comprarlo al corte. Entonces, yo cuando llego a casa, tengo el recipiente para, colocarlo, para que esté tapadito y colocarlo en el frigorífico. Y consumirlo, ya te digo, entre tres y cinco días máximo. Otra cosa, hablando de la nevera... Eh... Eh, el plástico cuanto más lejos mejor, está claro, pero claro. también está claro que en la nevera pues hay mucho, tiramos mucho de tupper, de papel sí. film, eh, ¿una nevera sostenible podría ser posible y de qué manera? Vamos a ver, pues principalmente así eh, y además es muy sencillo cuando nos acostumbramos, yo siempre he hecho mano de, de, de cómo lo hacía mi madre. Mi madre hacía algo, como antes eh, no gastábamos bolsas, prácticamente no había. Entonces, mi madre empezando por la compra. Esto es como la buena alimentación. ¿Por dónde empezamos por la compra? Pues eh, la buena conservación empieza igual. ¿Por dónde empezamos? Cuando llegamos con la compra hecha, ¿cómo introducimos eso en el frigorífico? Yo, a mí me gusta mucho el cristal. Entonces, yo tengo eh, los envases estos que hay de cristal con su tapadera, que son muy higiénicos. Hay que tener en cuenta siempre una cosa, que yo les digo en, en cocina. Eh, los, los, donde introduzcamos siempre los utensilios de cocina tienen que estar redondeados, siempre. Hay envases muy monos, pero tienen formas cuadradas, tienen esquinas. Eso hay que evitarlo. Es por una cuestión de higiene. Entonces, la, lo, todo lo que utilicemos, tanto para cocinar como para mantener, para conservar el producto... Tiene que, estar, tiene que tener formas redondeadas que no, porque que no tenga, es más fácil de Que no tenga rincones. Claro, uh -huh. efectivamente. Yo recuerdo de muy jovencita, antes esto no, no se contemplaba así. Yo he trabajado con llandas de estas de horno, uh -huh. que eso eran esquinas por todas partes. Y luego para limpiarlo era un infierno y nunca tenías la garantía de que estuviera realmente limpio y desinfectado. Entonces, eso hoy en día ya se sabe que hay que cuidarlo mucho. Cuando vayamos a comprar algo para introducir la nevera, eh, para conservar alimentos que esté redondeado. ¿Por qué el vidrio? A mí me gusta el vidrio porque no mmm, se limpia perfectamente. ¿Nieves? Parece que se, nos ha, se nos ha ido, así que voy a intentar a localizarla. Vale, ¿eh? pues hacemos un alto en el camino rápidamente sí, y, y volvemos a llamarla. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 Siempre que vuelves a casa... Pues ya, ya no hemos recuperado ni a Nieves. <ríe> <de harina. tose> Nieves, ¿Tanto, limpia? tanto limpiar, tanto limpiar, Nieves, te has desintegrado. Madre mía, yo soy, <risa> para eso soy muy exagerada, la verdad es que sí, muy exigente. Para el tema de la limpieza, muy exigente. <risa> bueno, estábamos hablando de cuestiones muy importantes con Nieves Gil, directora de Fondo y ¿no? Yo creo que la, el recipiente de, de la basura, donde tengamos la basura y cómo la tengamos, también es importante, ¿no? Mucho. De hecho, fíjate, nosotros en los reglamentos de higiene y trazabilidad que seguimos, que tenemos que seguir por sanidad, la basura tiene que estar en un punto eh, totalmente aislado de donde vayamos a manipular los alimentos y tapado, por supuesto, y para evitar que haya cualquier tipo de, de contaminación. Entonces, en casa entiendo que tenemos, tenemos que hacer lo mismo. Claro, y tenerlo bien tapado y bien, bien. bien alejado lo más posible de, sí, sí. de donde tengamos la, la comida. Eh, bueno, pues ¿qué, te gustaría, ¿Qué te gustaría añadir más? Por ejemplo, mira, te quería hacer yo una pregunta. En el tema de, con, de conservaciones, el tema de, los ¿Sí? ali, el tema de los aliños, yo ayer, por ejemplo, hice agrios, los tengo ya en aceite, ¿Sí? en la nevera. ¿Cuántos días puedo tenerlo así? Pues mira, eh, nosotros eh, también hemos hecho, sabes que primero debes de congelarlo sí, por, por el supuesto. tema del anisakis, sí. eh, lo tienes 48 horas congelado uh -huh. y luego pues hay que tener en cuenta que aunque el vinagre eh, cuece el pescado pero sigue siendo un pescado que está crudo, crudo. que no está sometido a una temperatura. Uh -huh. Entonces eh, yo, pues tres, cuatro días también, como cualquier alimento fresco, no lo tendría más. O sea, yo hacer poquita cantidad y lo que sepas que vas a consumir. Si, por ejemplo, haces hoy, porque dices, bueno, eh, todo, todo el puente, el puente. ¿vale? Uh -huh. Pues entonces cuando pase el puente ya, si te queda algo, retíralo. Intenta consumirlo antes. ...y yo después de esos días ya no, no lo utilizaría. Vale, y otra cosa más... ...hacemos la comida, la dejamos a temperatura ambiente... ...que vaya enfriándose... ...a veces lo tenemos más tiempo de, del debido... ...sobre todo, bueno, ahora ya vamos de cara ya... ...a tiempos más fresquitos... ...cuánto tiempo podemos sí. tener la, la olla... nuestro guiso fuera de la nevera. Mira, cero... ...o sea, yo desde, desde luego... Eh, ...la temperatura ambiente... ...es un riesgo... ...y es de los más grandes... Entonces, eh, no se debe de tener la temperatura eh, fuera a, como mucho dos horas. O sea, tú tienes se algo enfría? previsto, efectivamente, tú tienes algo previsto y el reposo que decimos y tal, bien. Nosotros, por ejemplo, no lo dejamos tiempo en fuera, ¿sabes? Pero en casa, por ejemplo, que tienes un entorno mucho más controlado y que lo has hecho tú, Pues como máximo dos horas, porque la comida empieza a fermentar y puede coger bacterias y entonces es el mínimo tiempo posible. Uh -huh. Bueno, Nieves, tenemos un larguísimo puente por delante, no todos se van a ir fuera, eh, muchos nos quedamos en casa, pero tampoco por eso claro. tenemos que sacrificarnos a cocinar para cuatro días que tenemos libres. ¿Qué nos recomiendas para ir a recoger en, en, tus, en tus establecimientos, en tus tres establecimientos del fogón? Sí, pues mira, nosotros procuramos tener eh, de todo para que cada persona pueda elegir lo que le gusta. La, el tema de la comida familiar, de, de yo hago la comida y toda la familia come lo mismo que yo, eso ya va quedando un poquito trasnochado. Aquí viene la familia y cada uno elige el plato que le apetece cada día. Uy, que bien, a la yo carta, claro. Claro, yo, yo recomiendo eso. Entonces, claro, imagínate... Eh, esas madres antes, que es que a este no le gusta tal, el otro no le quiere huevo, el otro mm. que, y las pobres encima, después de estar un montón de horas en la cocina, resulta que siempre hay alguien que no come a gusto. Bueno, eso ya ha pasado un poquito a la historia. Entonces, cada uno elige el plato que, que más le guste, y yo, por supuesto, recomiendo eso, que cada uno coma a su gusto. Entonces, eh, Pues eso, cada uno su variedad. Luego, las personas que, hay personas que son en una familia de carnívoros que son vegetarianas. Uh -huh. Y entonces, claro. Vamos es que a hoy ver, en pues, día, es, eh, en, en muchísimas casas hay un vegano o un vegetariano sí. cada vez más, es una tendencia sí, al alza. Sí, sí, Exacto, exacto. Entonces, esas personas a mí, ¿cuántas veces me han dicho? Es que me toca comer siempre como lo mismo, patatas y lechuga. Uh -huh. Porque es como, como los restos, el, el radito, la radita. ¿Qué tienen que comer aparte? Pues no, pues no es una opción, una opción sana además, y que cada uno decida y elija qué es lo que para celebrar su día libre o su día de descanso, su fiesta, como, como, como le guste, vamos, por supuesto. <risa> Pues nada, Nieves, que pases un buen puente, que trabajéis muchísimo y nosotros nos quedamos con la información correcta que nos has dado, porque conocer cómo mantener los alimentos seguros, las zonas de manipulación limpias, los utensilios también, claro. los pasos fundamentales que tenemos que dar, pues bueno, era muy importante también tenerlo en cuenta. Eh, lo dicho, Nieves, como siempre, un placer hablar contigo, con Nieves Gil, directora del Fogón Ilicitano. la semana que viene más y mejor, seguro que no, porque siempre es buenísimo todo. Pues mira, <risa> que paséis hecho un muy buen puente, que lo disfrutéis muchísimo y bueno y que comáis muy bien seguro que sí que gracias. siente tu mano comeremos sí. maravillosamente bien gracias gracias por tus consejos eh, sostenibles muchas gracias Ros gracias, gracias Nieves hasta luego bueno Ros cuántos fallos cometemos entre no. las cosas que nos ha dicho no. Nieves alguno que otro madre verdad? mía lo que ha aprendido madre mía el trabajo que otro. sí por supuesto sobre todo lo de limpiar la nevera cada cada semana al menos yo la limpio cada mes <risa> Porque tengo que rectificar. Pero tú lo estado muy limpio siempre. Bueno. Eh, Manoli, nos tenemos que ir, ¿no? Eh, Pero antes... Sí, antes te quería comentar una cosa, porque, bueno, en tiempos de pandemia es momento de, de reinventar alternativas a nuestro trabajo, bueno, de crear sinergias entre sectores, ¿por qué no? Eh, la cultura y la hostelería son dos sectores pues, bastante castigados con esta pandemia, y yo creo que esas sinergias, esa cooperación entre ambos sectores está muy bien. Te lo digo por la iniciativa que ha tenido el restaurante Cambra. Sabes que últimamente sí. exponer los artistas es muy difícil, las salas están cerradas, y bueno, pues ha tenido una buena idea, eh, Julio, del, del restaurante Cambra en la calle Barrera de iniciar exposiciones de artistas. Es el caso del de artista Moisés Martínez de Campos que durante todo este mes va a exponer sus pinturas y dibujos en pequeño formato en el restaurante Cambra. Así que nuestra enhorabuena a los dos y que, bueno, que los clientes alimenten al artista y el artista al restaurante. Así que nuestra enhorabuena y visitaremos esa exposición de Moisés Martínez de Campos, un gran pintor visitante. Pues muchas gracias, Manoli. Como Buen fin de semana. Igualmente. Tele Elche Radio Marca 101.4. La radio de Elche.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 veinticuatro años cuidando de ti 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso. Quedan dos minutos para poner el punto final a la glorieta, pero tenemos pendiente esa crónica meteorológica de nuestro compañero Vicente Bordonado y el tiempo es importante, sobre todo de cara a este largo puente, a este largo fin de semana. Así que, Vicente Bordonado, cuéntanos qué tiempo nos espera para mañana, pero antes, el patrocinio. El tiempo, en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buenos días. De momento continúa la estabilidad atmosférica, pero vamos a tener cambios para este puente. A partir de sábado, domingo, llegará una vaguada poco profunda y esto se va a traducir en inestabilidad atmosférica, descenso de las temperaturas y algunas precipitaciones. Durante esta madrugada, cielos despejados, ausencia de viento en el sur del Candaelch, mínimas que han rondado los 12-13 grados. Aquí en la ciudad la temperatura nocturna prácticamente no ha bajado de los 18 grados. Para la jornada de hoy continuará la estabilidad atmosférica, cielos prácticamente despejados hasta mediodía. Por la tarde veremos intervalos puntuales de rugosidad, sobre todo de tipo alto. Viento en calma puntualmente flojo de componente nordeste a lo largo de la mañana a partir de mediodía y por la tarde el protagonista con el centro secundario de altas presiones sobre las Baleares será el viento flojo de componente marítima. Viento que nos va a dejar temperaturas mucho más bajas que las registradas durante la jornada de ayer. Hoy alcanzaremos valores máximos que en buena parte del territorio van a rondar los 27 28 grados. Mañana tendremos una jornada similar pero con algo más de nubosidad, temperaturas máximas en torno a los 25 26 grados y al sábado un mayor aporte de nubosidad eh, con la aproximación de la vaguada de aire frío en altura. Para el domingo por la mañana esperamos algunas precipitaciones en principio de carácter débil, poca cosa y sobre todo notaremos el descenso de las temperaturas máximas que para el domingo no van a superar los 22-23 grados de hecho la semana que viene va a estar marcada por temperaturas bajas para la época del año en la que nos encontramos hasta luego pues muchas gracias Vicente y también agradecemos la colaboración de Rosa Lucas por hacer posible esta Esta crónica meteorológica, nosotros ponemos el punto final porque Rosa ya está preparada, les dejamos con música y sobre todo deseándoles que sean muy felices durante este largo fin de semana. Hasta el martes.